Y comentarte que tenemos un Facebook eh, www.facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia Ahí es donde te puedes encontrar las noticias Fotos con grupos o solistas que pasan por aquí por el programa Euskal Música Vídeos, bueno en definitiva todo lo que te puedes encontrar en Euskal Música también en ese Facebook facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia En el programa de hoy de Euskal Música, entre otros, van a sonar lo nuevo de Gatibu, lo nuevo de Ogeitabin, Metro Cuadró o lo nuevo de la formación de Iruña entre rejas. Y también tendremos entrevista con Berri Charrak, más concretamente con Galder y Gorka. No estarán aquí los estudios de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música, sino que se pasaron, más concretamente el 28 de noviembre, por el pase alecu de Euski y Ratia. Y hoy pues vamos a extraer esa entrevista que hicieron con nuestros compañeros de Eguski Ratia Como te comentaba anteriormente, eh, Galder y Gorka de Berri Charrak Con motivo de la salida de ese, su último trabajo discográfico Todo ello aquí en el 100.8 Berriozar y Ratia, Y a través de internet en eguskiplaza.net En una nueva edición de Euskal Música, tu cita semanal con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, jueves de 6 a 7 y media en directo, sábado y domingo la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, eso sí, en repetición, en redifusión. Y si te parece, vamos a comenzar el programa de Euskal Música y lo vamos a hacer con música de Nafarroa, más concretamente lo vamos a hacer con la música de Vendetta. Hay que decir que tras una larga etapa profesional, Luisillo Calandraca y Cavi Echeverría se disponen ya a dar inicio a un nuevo proyecto musical. De su intensa trayectoria internacional surge una nueva propuesta, propuesta que Enrico Rubiños, Rubén Antón, antiguos eh, componentes de Escalariac y Peyo Reparaz hacen posible en el 2009. a principios del 2009 la banda empieza a reunirse para dar forma a los primeros temas. Dos canciones grabadas de forma casera fueron publicadas como pequeño anticipo de lo que venía siendo sus primeras canciones. Más tarde firman con el sello de Iruñagor que incluye el tema Crédito Hipotecario en el recopilatorio Aortengo Gorácala del 2010. Cuatro discos tiene la formación Vendetta en 2009, Puro Infierno en 2011. Un año más tarde, en 2012, fuimos, somos y seremos a Chukaur et a Villar, Y ahora, el pasado 5 de diciembre, editaron 13 balas bajo el sello Vaga Viga. Un álbum repleto, como viene sin habitual, de grandes y buenas canciones que se incluyen, lo dicho, en este cuarto trabajo discográfico para esta formación, para Vendetta. Vamos a extraer los temas Geldíes Iñak y Welcome to the Quar. Dos de los temas, lo dicho, incluido en este nuevo trabajo discográfico de reciente publicación el viernes pasado lo presentaron en la Feria de Urango de Vendetta 13 Bolas What ourselves those snows? Your language is alive, I'm getting stronger Our hearts are burning hot Este nuevo trabajo discográfico titulado 13 balas Álbum que por cierto te lo puedes descargar gratuitamente en La página de la banda lavendetta.org O también lo puedes conseguir en formato físico También en esa misma página pidiéndolo en la tienda de lavendetta.org Dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración El día es Iñak, y el tema Will Come to the World El álbum, 13 balas Ya está a la venta, ya está aquí Ya lo tenemos en nuestras manos Auténtico nuevo trabajo discográfico Para esta formación de Nafarroa, para esta formación de Iruña, Vendetta. Y de Vendetta nos vamos hasta Guernica y Lumo. De allí nos llega Gatibu con Alex Arduy, excomponente de Exquisu, al frente. El grupo surgió en torno a Alex Arduy, ex cantante de Exquisu, en el verano del 2000. El primer disco vio la luz en 2002 y se tituló Soramena. El disco se grabó con el sello Oyuka. Con este primer disco obtuvieron un gran éxito debido a temas como musturre Musturexartunde, que tuvieron... Tuvo una gran acogida por el público y obtuvo el premio Gastea a la mejor canción del 2003. En el año 2005 salió a la venta su segundo álbum de estudio, disco Inferno. En el año 2008 sale Laño Gustien, Gagnetik, Sasi Gustien, Aspidik. En el 2010 un álbum en directo, Visiche Kogogoa. Y en el 2012, Saspi Cantoyetan. Dos años más tarde regresan con un disco de siete temas bajo el nombre de eh, uritan danchan Y con temas como por ejemplo los que vamos a escuchar. Bishitsem Balakit o la versión del clásico Lorechoa están incluidos en lo que es el nuevo trabajo discográfico de Gatibu, el álbum Euritan Danchon. Deva <música> que inventar todo. Es hijo escenas Konformatu dentro de lo que es el nuevo larga duración para gativo el álbum titulado Eurikantan Chan y aquí está el clásico lorechoa entre otros temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico hay que decir que en un abrir y cerrar de ojos se vendieron todos los pendrives de Gatibu en la Feria de Durango ahí es nada Y nos vamos ahora, si te parece, con un cuarteto Nos vamos a ir con la formación Entre Rejas Que acaba, que acaba de publicar Lo que es su primer larga duración titulado ¿Y por qué? Una formación compuesta Por Alex Primicia a la voz y a la guitarra Blas Alviz a la guitarra solista Miquel Arocena a la batería Y Rubén Ayerra al bajo y a los coros Vamos a extraer, si te parece, dos de los temas De este su primer larga duración Los temas titulados más concretamente Escapa, octavo corte del álbum Y el tema que abre el nuevo trabajo discográfico Divagando, son nuevos en esto de De la música, entre comillas, todo hay que decirlo Se hacen llamar entre rejas, lo no llegan con el álbum ¿Y por qué? Y lo que vamos a escuchar Lo dicho, los temas, escapa y ¡Divagando! Eta pastira Niega tus gestos Huye de adornos Lucha por ver el cielo al fondo cobarde, por ser cobarde Saltaré en los vacíos que quedaron En este peligroso camino Apagaré lo que sigo quemando Este nuevo larga duración para esta formación Para Entre Rejas me ya no me El álbum se hace llamar ¿Y por qué? Y los componentes de la banda te los vuelvo a recordar Alex Primicia la voz y guitarra Blas Alviza la guitarra solista Miquel Alocena a la batería Y Rubén Ayerra al bajo y a los coros Dentro de poquito los vas a poder escuchar a quien Berriozar y Ratia en Euskal Música en una entrevista que vamos a hacer. Será en enero del 2015. Y dentro de poquito también en enero del 2015 los vas a poder escuchar, me escuchar me y los vas a poder ver en un bar de Berriozar. No te cuento nada más. No Ellos entre ricas. Porque me miras cuando ya no me ves. Con cara de que vas dentro de entender.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 Después de escuchar la música de entrerejas nos vamos con el nuevo proyecto de David Nanclares y Naroa Gaincha. Un proyecto que comenzó en la primavera de este año 2014. Hablamos de la formación Ogeita B Metro Cuadro. Hay que decir que en este primer trabajo discográfico, Carratura, hay momentos de intimidad, con contrastes fuertes, guitarras fronterizas y toques psicodélicos subterráneos. 11 canciones, 11 sonidos, 11 ritmos. El álbum incluye 11 historias, unas letras escribidas. Escritas en el corazón de cada uno de los componentes de la banda Es, lo dicho, el nuevo proyecto musical para David y para Naroa El proyecto musical se hace llamar Ogeitaví metro Metrocuadró El álbum Carratura Y lo que vamos a escuchar, los temas titulados Nómada y Contus Vamos con algo más lentito, desde el sello discográfico El Car Isolatus Galderac. Es hermoso انك enara miñora Ser sanáis Eta nongel hitu da benai Stopos stopo aurrera et bear Acaso salantas tik etindu tikas La buena música de Ogeita B, Metro Cuadrón Dentro del álbum titulado Carratura y está otro de los temas incluidos Este octavo corte, Contus Antes escuchábamos el séptimo corte del álbum nómada Y novedad en la sintonía del 100.8 de la FM Novedad en Euskal Música Bajo el sello discográfico Elcar Oyuka Todos los estilos musicales se cita cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde... ...y cada fin de semana en redifusión, en repetición, en la misma franja horaria... ...estilos musicales, diferentes estilos... ...dentro de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria... ...hemos comenzado con la caña de Vendetta, Gatibu y Entre Rejas... Nos hemos tranquilizado un poquito con esta banda, Ogeitabi Metro Cuadro, y ahora no nos vamos con un poco de trick triquetrisa, un poquito de pandero, con manos de... de manos de una banda que lleva ya un montón de años en esto de la música. Hablamos de Cúpela, Cúpela Taldea, ¿eh? con su último trabajo discográfico, Euchi Goyari, y con temas como Udara y Barrena. Un poquito de triquetrisa y pandero a estas horas de la tarde que no viene nada mal. la trigetrisa y el pandero para esta formación para cupelá. El álbum Euchi Goyari y esto está incluido evidentemente dentro de este su nuevo trabajo discográfico. Los temas Udara o esto que escuchamos, los últimos compases del tema Parrena. Den tibala <risa> o que na me do ritan, llega mate que historia y fardo de Busca música, compartiendo contigo Todo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria cada semana Y nos vamos ahora, si te parece, a escuchar la entrevista Que realizaron nuestros compañeros de Pasalecu de Guskirratia El pasado 28 de noviembre A dos de los componentes de Berricharrak Galder y Gorka Ego meatu Era con tu curva Caímos cerca te ganas Pues esto que hemos escuchado es Este trayado de canciones dugu Que está dentro de Saquemate Cultural Bat La parte más punk De este de Emborada Polígrafo Bacarra De Berricharrak Y para hablar de, de este nuevo trabajo de los Berri Están con nosotros Galder, Batería Y también Gorka Los que saludamos Egunon Oye, la primera pregunta para empezar así De otra manera diferente eh, Al polígrafo se le puede engañar Hombre Eh, puedes intentar, como decía Bob Marley, que Puedes engañar a alguien durante un, ser, un, un tiempo Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el rato ¿no? eh, Bueno, estamos en un 20 aniversario Creo que, que el tiempo al final Bueno, ha demostrado que, que nuestra pasión Por lo que hacemos Y, y esas ganas de aprender y de, y de probar cosas distintas Bueno, sigue, sigue vigente ¿no? Después de 20 años con este disco triple Entonces bueno A una mentiría puede que haya, pero hay más más de verdad que de mentira, creo. Siempre he tenido que lo siempre he tenido curiosidad por esas máquinas del polígrafo si funcionan o yeah. no funcionan. No debe ser muy no, no. muy científico el tema, pero bueno. Sí, imagino que si sí, no estarían en, en esos sitios en los que nadie quiere estar sí, y sobrevivir. Si funciona, pero no, no conviene que, que se sepa que funcionan. Sí, no, si, ¿no? Esa es otra. Eh, bueno, un reto importante, ¿no? Marcaros ahí hacer 20 canciones por, por año, ¿no? Eh, habéis, os he oído comentar que habéis estado casi en claustraus ahí. En el... Bueno, ha sido o sea, ha sido intenso, pero agradable a la vez y eh, creo que lo más difícil de todo ha sido tener que compaginar los conciertos de la gira de 20 aniversario con, con las tres grabaciones en cuanto a la producción digamos del disco o sí, a la creación de las canciones eh, ha sido agradable realmente eh, nos ha llevado bastante tiempo encontrar un poco el encontrarnos un poco En, en las canciones sobre todo en el primer disco que es el que, que creo que más tiempo nos ha costado pero creo que a la vez eh, nos abrió bastantes puertas en cuanto a la creación de los dos siguientes eh, y estoy por la que me da la sensación de que cada disco, el segundo es eh, una consecución del primero y, y, y el tercero es una consecución de, de los otros dos Ha sido agradable realmente. Y no sé, eh, estas cosas igual que te sueles marcar en los procesos creativos de a hacer 20 canciones, pero luego igual te atascas ahí porque no ha sido todo ahí fluido o ha habido momentos ahí... Ha sido más fácil de lo que pensábamos. Bueno, o sea, eh, lo más complicado a veces es pues hacer 20 letras, por ejemplo, sí que para mí era un poco de, de ¿no? como ver el Everest delante tuyo y decir, joder y no sé, ha sido casi más complicado todo el tema logístico de Atar que porque al final estamos trabajando con productores de muy ocupados y muy solicitados y que no era fácil eh, bueno hacer que nos hicieran hueco en, en el tiempo que necesitamos que nos hicieran y todo eso, ¿no? Pero luego, como ha dicho Galder, no sé, es que está creo que estábamos bastante inspirados y que no sé, había, todo el ambiente era como muy favorable, ¿no? Y... Y las tres grabaciones han sido muy distintas, pero no ha sido ese pressing que dices, guau, qué agobio", ¿no? Si no es que agobio, Sino que hemos llegado bastante con bastante confianza a este disco. En eh, bastante muchos conciertos en nuestras espaldas y con muchas ganas de, de volver a una vez dejado los conciertos, de volver a crear y en ese punto yo creo que hemos llegado a ese punto con, con mucha confianza en nosotros. Entonces, bueno, eh, ha sido un reto Que sí que podía sonar ábillo hay nada pero creo que bueno que, que lo, veía, lo veíamos factible eh, bueno yo estos días me he estado machacando ahí el cde <ríe> bien me gustado oírlo bastante no y me quedo muy gratamente sorprendido y que yo con la edad solo voy a comentar aquí en la radio que ya me repito más que el ajo que me estoy paperizando mogollón y tal y cual <ríe> pero me he quedado muy grande gratamente sorprendido con la parte de el duleco gustiak me parece una sobrada eh, di que siempre los Berri habéis tenido también un punto melódico incluso te diría que que pop ¿no? pero mm. ya os digo que exactamente eso no, sí eh, este es a priori el que más se aleja de lo que ha sido Berri hasta ahora ¿no? en teoría porque el germen popero como tú dices yo creo que ha estado ahí siempre ¿no? lo que pasa que sí es verdad que ahora ya lo hemos enseñado sin tapujos y Antes siempre lo disfrazábamos de, con la distorsión o ¿no? le dábamos una capa de distorsión como si fuera un barniz entonces hay gente que siempre había visto ese ese alma pop que hemos tenido del sentido de hacer canciones que en 3 minutos y medio o 4 minutos te lo dicen todo y con una melodía que se te queda, sin embargo esta vez ya, bueno pues es lo que te digo no, eh, no hemos disfrazado esa, esa sensibilidad pop no y, y es un disco pop pero bueno, eh, comentamos siempre que a veces, sobre todo aquí que no hemos tenido en la escena más que el pop ha estado siempre un poco arrinconado, cosa que en otras escenas suele ser casi al revés, ¿no? La música alternativa, digamos, es alternativa al, al mainstream o eso, ¿no? Y aquí, bueno, creo que ha sido casi al revés, ¿no? Con sus cosas buenas, pero también es verdad que el pop ha estado un poco marginado y un poco se lo ve como, se lo ha visto, se lo ha tachado algo como si fuera sin contenido o facilón, digamos, Y como música ligera, digamos, ¿no? Y no queremos... O sea, nosotros defendemos el pop, pero no ese tipo de pop, claro. O sea, defendemos un pop con, con contenido, ¿no? Y de hecho, en este disco pasa algo muy bonito, que es que quizá el envoltorio, la música, se te queda fácil, entra bien, y es melódico y tal, pero las letras son bastante oscuras y dan bastante que pensar. Entonces, ese choque, entre lo, lo bello, digamos, y lo oscuro, hace un poco la eh, da un poco la paradoja de que quizá este disco es el más cañero de los tres, a nivel letras. Claro. Sí, luego hablaremos un poco de las letras. Pero también me ha sorprendido porque, eso ya os he comentado fuera de antena, que últimamente son cosas de la edad o yo que sé, las tonterías que nos entran. Pero estoy viendo bastante pop o indie, o no sé cómo le llamarán, de grupos del Stout, que curiosamente pues resulta que el productor que habéis elegido eh pues o ha, o ha producido grupos de estos y tal o bueno pues ha tenido relación, ¿no? Y la ahora lo primero que me sorprende de estos grupos que vas descubriendo por pues, flipo bastante con los nombres que tienen, ¿no? <risa> pero a lo que sí alucino el copón, pero <risa> Pero no sé, me ha sorprendido que igual en cierta manera, aunque ya sé lo eclípticos que podéis ser en temas musicales, que no le hagáis a nada ascos a oír, pero que en cierta manera pudi pudieseis estar oyendo o también en cierta manera pudiesen ser referentes de cosas que oigáis. No sé cómo veis el, el pop este del Estado que estaba hablando. No, no hemos, realmente no no hemos oído demasiado. No, ¿eh? Eh, sí conocíamos a Ricky como músico y si sí habíamos tenido en cuenta las grabaciones que, en las que él había participado entonces eso nos da una pista que, que podía ser la persona a la, a la cual le podía dar a la guinda digamos a las canciones que estábamos haciendo en todos modos eh, cada vez creo más que que aparte del estilo eh, lo que importa es que, que hubiesen buenas canciones Que, bueno ha sido un bonito ejercicio de estilo y necesario para nosotros hemos aprendido un montón pero eh, no sé se, o sea no se supeditaba a la calidad de la canción evidentemente y ya que lo mencionabais creéis que, que no escalerría se puede abrir más ahora con todos estos sonidos que igual siempre hemos ido aquí más de caña y demás yo creo que sí que, que puede ser uno de los caminos naturales o sea, creo que, que hay un hueco ahí por rellenar Que, que creo que sí van a ir surgiendo ¿no? Bueno, aquí hemos tenido ya no sé, pues, Se me ocurre Querobia, por ejemplo no Grupos que ya han apuntado maneras En ese en, ese, en esa dirección no Pero bueno, creo que todavía Hay hueco y digamos que, que Habrá bandas por venir Que no le den tanta la distorsión y tal Pero bueno, no sé, también tiene que haber distorsión Y ¿eh? yo no estoy para nada en contra sí, De hecho no, no. es lo que sí, sí, más sí. me pone en realidad <risa> Oye, Ya que mencionabas antes el tema de De las letras, bueno Empezarte a empezar decir que de los temazos que para mí hay en la parte del... El, bueno, os uh -huh. he de decir el duble que gustía, eh, me ha costado elegir la canción que quería pinchar, ¿no? Al final uh -huh. me he decidido por Vigarren y Chala porque uh -huh. una vez te preguntamos, en, creo que en el anterior, sobre las letras y comentaste que ver Richard Rack lo único que plantea, planteaba era preguntas. Y me parece que yo sí creo que sigues planteando preguntas, ¿no? <risa> sí, hombre... Intentamos poner el foco donde muchas veces no se pone o donde duele o, bueno, un poco tópico, pero creo que vale para cuestionar, ¿no? El rock vale para hacerse preguntas. Obviamente nosotros no tenemos eh, ningún tipo de solución mágica porque no es tan fácil, una ¿no? realidad es complicada ya de por sí. Pero si sí es verdad que das cosas por por hecho, damos cosas por hechas que, que bueno, que si sí, le das un poco... La vuelta o intentas ver lo que hay detrás del muro que te ofrecen, ¿no? Pues pues puedes descubrir que, que no todo no sobre todo lo que reluce para empezar y que bueno, también hemos dado por por sentadas o por normales cosas que no deberían. Y un poco esta esta época, ¿no? de exceso de, de bueno, tenemos todo a un clic, ¿no? De distancia, toda la información y eso crea como una capa de indiferencia al final, ¿no? Sigue siendo igual de grave de alguna manera el Somos conscientes de que es grave la situación, pero a la vez como si lo vieras a través de una pantalla y en realidad no, no sé si nos importa tanto o, o, bueno, se nos pega ahí como una... Ahí en la canción digo, ¿no? Vigarren y Tala es eso, una segunda sombra, ¿no? La indiferencia es nuestra segunda sombra, digo. Y bueno, un poco ponerle el, el, el foco ahí, ¿no? En esa inacción y por qué esa falta de reacción, ¿no? Esas son las preguntas un poco. <risa> Pues seguimos aquí con Galder y Gorka presentando este de emborrada Polígrafo Bacarra. Y vamos con, bueno, como advertís en el disco, que se ha numerado cronológicamente, pero cada uno puede ponerlo como le salga de las narices. Sí, sí, sí. Me voy a la parte de saque mate cultural bat. <risa> Y, y luego ya hablaremos de el CD1, eh, nada, que me ha sorprendido también eso, no que bueno esto ya es la parte más punk y habéis elegido a Bill Stevenson, componente de los Black Flag. No sé si será para vosotros también una banda de cabecera o no. Hombre, pues lo ha sido, ¿no? Sobre todo él además coincidió con los años de, de Henry Rollins, en el cual luego pues, yo por lo menos fui civil le seguí los pasos ¿no? eh, realmente tenía tenía mucho mucho veíamos que tenía mucho bagaje no eh, en el punk americano es verdad que desde los tiempos ya que conocemos a los ra against ellos eh, siempre nos habían nos habían dejado caer que no estaría mal que los ver algún día grabaran con él y bueno realmente era el momento perfecto para, para hacer algo así y, y bueno, realmente eh, ha merecido la pena no hay que olvidar también que que Bill Stevenson sin Jason Livermore tampoco eh, eh, digamos que que es una pareja que, que va unida no prácticamente, trabajan juntos siempre y la verdad ha sido una gozada es verdad que es el disco en el que menos espacio había también para el trabajo del productor Llevamos las canciones bastante bien terminadas y teníamos prácticamente una semana para grabar y mezclar el disco. Entonces, bueno, realmente mm, ha sido una especie de producción previa a nivel de preparar todo bien para que una vez que empecemos a tocar todos juntos, funcione y, y vaya todo seguido. Entonces, más o menos, los primeros días previos a, a grabar, el primer día previo a grabar, fue donde más... El tiempo se, se pasó eh, cuidando el sonido de batería Y luego eh, mejorando con unas gui segundas guitarras aparte Pero bueno, realmente no Han sido casi ingenieros más que productores en este caso no ¿Habéis grabado alguna vez eh, así? Eh, todos a la vez y en... Sí, Payola está grabado así ah, sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, Payola todavía más Más extremo, digamos, porque no había ni edición y todo se grababa en cinta, no había ningún ordenador en todo el, en todo el estudio y era más radical, digamos. Aquí tenías opción de editar, no se ha editado mucho, la verdad, pero sí, la base de todo está en la sala principal del estudio, todos tocando a la vez. ¿Y qué ventajas o desventajas puede tener esta manera? Bueno, ventaja del tiempo y del... Si el grupo está tocando bien, pues puedes capturar pues lo que es una banda tocando no Punk en directo. Eh, tiene pues eso, que es muy difícil estar al loro de todo lo que está sonando. Porque te grabas todo a la vez, entonces igual se te escapa por algún fallo de batería y te estás fijando en el bajo. Bueno, más complicado de editar luego también, ¿no? Porque a veces eh, puede que el sonido de los platos se meta por el micro de la guitar. Suena un poco más sucio, digamos. Lo otro es más... Suena más limpio si lo haces pista por pista y es más fácil de crear el puzzle, digamos. Pero bueno, a la vez, creo que la esencia está ahí, ¿no? De tocar a la vez. Si fuéramos lo suficiente buenos, siempre se debería grabar en, en directo. Sí, casi es más una carencia nuestra que otra cosa, ¿eh? Hay de que decir que los, los grandes músicos del jazz y así graban tomas y dicen esta es la buena. O sea, graban todos a la vez y... Bueno pero nosotros, igual algún día dentro de, de 20 años ¿no? sí, sí, sí. bueno, como el, comentábamos con el pop eh, también Berricharra tiene su parte, siempre ha tenido su parte punk, pero la verdad es que escuchando esto parece cada canción como un puñetazo que, que te dan, ¿no? cortas y contundentes sí, fue la premisa eh, ha sido curioso también ver cómo conforme avanzaba eh, las grabaciones del proyecto podías ya tenías cierta perspectiva para ver que le faltaba, ¿no? al disco y, y veíamos que bueno, ya de, a priori ya desde el principio sabíamos que el tercer disco con Bill Stevenson iba a ser canciones rápidas y tal, pero quizá el ver que el primero y el segundo disco eran canciones más como más profundas, muy trabajadas, sobre todo en el disco de Ross también como casi enrevesadas a nivel de, de estructuras y tal, al disco le faltaba una tercera parte fresca, ¿no? Entonces Yo creo que eso nos hizo todavía ponernos Más radicales en el sentido de Tiene que ser directo, pero muy directo Y canciones muy cortas, ¿no? No darle tiempo a... O sea, no darle más de dos vueltas a, a nada, ¿no? Entonces, a veces no, el cuerpo nos pedía Joder, aquí yo metería otra estrofa, ¿no? O un puente o lo que sea Y de, no Una estrofa, estribillo, estrofa, estribillo ya a correr y, y ya si el... Ter, el cronómetro marcaba más de dos minutos ya decíamos, hostia, algo estábamos haciendo mal, sí. De hecho, quitando la última canción, que si te fijas en cada EP, la última canción de cada disco, bueno, tiene un poco licencia para salirse un poco, desmarcarse un poco de lo que es el, ese disco, ¿no? Entonces, la última tiene cuatro minutos, pero las otras cinco primeras no superan los dos minutos. De hecho, el single dura 1.42, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un ejercicio, ya sí que ha sido... Nos ha venido muy bien hacer ese ejercicio porque... Realmente eh, hay veces que nosotros mismos somos nuestros preor, peores productores y no sabemos meternos, o no nos atrevemos a veces a meternos suficiente tijera, ¿no? Eh, y a veces nos sentimos a gusto en la densidad de las repeticiones. Muchas veces las canciones lo piden también, ¿eh? Pero nos ha venido bien el ver que, que trabajando así no no es en contra de de perder calidad, la canción no, no pierde calidad por haberla hecho directa eh, con pocos con pocas vueltas y, y estructura relativamente sencilla, con lo cual creo que de, de este disco eh, vamos a coger bastante carrería para lo que viene eh, para el futuro, digamos, ¿no? porque creo que hemos sacado, sacado muchas conclusiones En lo que nos hemos podido enredar en, al principio vienen todo lo que hemos aprendido en matices en el segundo y vienen eh, en la rapidez y la frescura que tiene hacer unas canciones eh, en tres semanas y grabarlas en una semana y aún y todo oír el disco y decir es que no podría elegir eh, entre uno y otro ¿no? entonces Creo que vamos eh, venimos con el curso bien bien aprendido. A nivel de letras también más más directas, ¿no? Esta parte o Sí, creo que lo pedía, ¿no? En dos minutos no tienes mucho tiempo de filosofar y creo que además un poco la el germen o el, el origen del punk si esto es punk, eh, sigue siendo esa, ¿no? De colgarte la guitarra y gritar contra lo que no te gusta o esa Ese primer instinto del rock está ahí, ¿no? Y creo que estas canciones deberían ser así. Bueno, y todo, bueno, sigue habiendo también sitio hoy para interpretación. Por ejemplo, la primera canción, en la que has puesto antes, Cervaita Sematu du no dejó claro qué, qué le pasa a esa mujer, qué, qué dudas tiene, pero bueno, ves que está una situación límite. Aparece el miedo otra vez, que es un, uno de los conceptos que, que sobrevuela todo el, todo el proyecto. Eh, las decisiones que se toman por miedo, como estamos ahí a gazapaos... Y, pero bueno, por ejemplo ahora y Norbaizará o Su Caldarin Errian son canciones que, que son lo que dices, ¿no? Un poco puñetazo de sacar el dedo de mí, venga, <ríe> jódete, ¿no? O sea, que, sí, sí. Si sí, ya sí, eh, sí. eh, sí, hablabas de Su Caldarin Errian y bueno, sí. últimamente hemos entrevistado aquí a bastante gente y claro, pues porque yo creo que también en el disco también se, en las letras también insinúa ¿no? Al final de un ciclo, el principio de otro el vértigo de qué va a pasar aquí, ¿no? <ríe> sí. Eh, ¿Cómo veis eh, el País de los Cocineros? ¿Mucho cocinero? ¿Poco plato? <risa> mucha... <risa> no sé. Bueno, eh, realmente se usa el País de los Cocineros como, como una crítica a la postal esta de, de Euskadi y country <risa> realmente no tenemos nada en contra de los cocineros si sí se puede matizar ahí también que, que en cuanto a, a a todo lo que se está mo montando en torno a A, en torno a la cocina vasca a la cual ahí podríamos hablar de, en largo y tendido pues no deja de ser también una postal y una postal muy digamos es una, es una canción muy comercial muy fácil de venderla en el exterior no el tema de los cocineros tal y como nos los están presentando ¿no? eh, pero creo que son los cocineros los que tienen que decidir ellos si quieren entrar en ese mainstream o no porque evidentemente son buenos para hacerlo para, para hacer lo que hacen, ¿no? Eh, eso sería una digamos que la pelota se la pasamos yo sé puedo por lo menos se la paso a los cocineros en ese caso. es paradójico. Pero bueno, para que los comedores sociales están más llenos que nunca, todo el boom este de los programas de chefs, ¿no? A mí me, me, me llama mucho la atención. es Se me hace como obsceno, tío. Ya. Yeah. Es como no ves más que cocineros en la tele y uuuh, todo así, y, y la gente está buscando comida el contenedor. Es como... Por no hablar de los realities estos de casas lujosas no sé dónde. también sí. te quedas ahí como... Sí, ese tipo de cosas. Y luego también eh, hay otra lectura del trabajo de cocina político, digamos. Y ahí decimos, ¿no?, en la canción de todo sigue igual en esta tierra de los cambios, ¿no? Bueno... Ahí también hay otra lectura que igual la primera escucha no te das cuenta pero igual a la quinta sí eh, vamos a ver si os parece con, la, con el último disco que hemos dejado para el final que bueno es la parte más más metalera o igual entre comillas más densa que mencionabais antes sí. y que a mí pues me ha dado la sensación de la, las primeras escuchas del típico disco de no le pillo el punto y puede ser luego <risa> el que más me guste puede haber de eso también Yo Yo, que, totalmente sí. de acuerdo sí. sí, me da la sensación de que son las son las típicas canciones que te van a gustar mucho cuando las veas en directo cuando te suenen un poco cosas que has oído pero que no has entrado demasiado y las veas en directo ya y te transmitan otra cosa me da la sensación, no sé creo que son canciones que van a crecer en directo eh, con Ross Robinson ya me imagino que ya como de la familia o... <risa> sí, joder, se ha creado una sensación ahí una relación de, no sé, de respeto mutuo empezar y luego de no sé eh, iba a decir cariño no sé si llega tanto pero pero sí realmente claro cuando hicimos Aria no nos conocíamos él no conocía la banda y nosotros conocíamos su figura de productor pero no sabíamos que era trabajar con él no entonces hemos tenido la ventaja de ya saber cuál es su forma de trabajar que es muy curiosa y muy especial pero ahora ya íbamos preparados ¿no? y ahora que él también joder nos ha pedido un respeto de bueno él, de hecho el la idea de volver a grabar a nosotros no nos gusta repetir normalmente pero cuando acabamos la gira de haría hicimos preparamos una especie de vídeo así para pa agradecer al público que había venido hasta la gira y tal y pedimos a la gente que se había implicado en el disco que, que hiciera pues, pues una aparición en el vídeo y ross nos mandó un vídeo en el cual decía que Para mí Berry significa todo lo que amo en la música, fue como ahí, <ríe> o sea, una declaración de amor ahí de y si en un futuro necesitáisme ayuda, estaré ahí, no sé, qué. de hecho el tío ha puesto por su, de su parte también para que sea posible, ¿no? O sea, digamos, y y, y dijimos, ¿qué estamos haciendo? O sea, nos está pidiendo nosotros Robinson, nos está pidiendo no sé, que grabemos con él, con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, "Es que era ideal, o sea, era un poco el disco duro, digamos." Y, y muy bien. Ahora, Una curiosidad, porque la otra vez que estuvimos con el Aria, pues comentábamos el tópico de que habíais ido al bar donde va el de Demi Motorhead y tal y cual, ¿no? <risa> Pero luego leí que eh, con el, con Robinson me parece que estuvisteis en una fiesta que estaba pinchando Skrillex, puede ser, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y me sorprendió mucho, ¿no? Porque es Dup Steep, ¿no? Sí. sí. He intentando oír a un disco y no he sido capaz de tres canciones seguidas. <risa> o sea que este tío tenía un grupo antes, From Last, que era un grupo de de metal, hardcore, scrimo, así, ¿no? Uh -huh. la, cuando estaban a de driving y así en boga, pues... Y él grabó, Robinson grabó el disco de From First to Last. Y luego, bueno, es que nos no contó la historia. <risa> From First debió recibir una oferta multimillonaria de no sé qué multi, y todos estaban, vamos a firmar, y el Skrill, es que era el cantante, dijo, yo no. Y entonces el grupo se disolvió y el tío formó Skrilles y se ha vuelto el DJ más solicitado del mundo, ¿no? De repente ha sido como él dijo que no a esa super oferta, todo Dios alucinaba y luego, claro, él tenía un plan B que era convertirse en Skrilles, ¿no? Que es el amo del dubstep y tal y, y entonces tiene esa relación Ross. Ross es, es un personaje famoso allí, entonces eh, todo el mamoneo este de Los Ángeles, mientras estás grabando le llaman todos los días a prácticamente para saraus de presentaciones de discos estuvimos con Dave Lombardo de Slayer estuvimos en la presentación de Machine Head cuando estábamos hablando de la RIA la primera vez que se el álbum pues pues le invitan a todas y él siempre te lleva en su coche ¿queréis venir? Y, claro, para nosotros es novedad ¿no? pues... yo creo que aprovechaba entonces... incluso que estábamos nosotros para ir porque él realmente a todas mañanas se despierta y lo único que quiere es andar en bici no no bebe ni nada entonces es como que normalmente dice que no a estos saraus Y, y cuando dice y cuando que sí, pues, nosotros, pues, sí. Nos... le hace gracia la reacción a claro, nosotros sí. nos apetecía ir a todos esos sitios no ¿no? lo que pasa es que <risa> que Skrilles, nosotros no conocíamos a Skrilles ahora es algo muy famoso y ahí ya debía serlo pero claro, tampoco es un estilo que nosotros escuchemos no y, Skrilles, quién es, no, es la cantante de tal yo conocía la banda anterior y fue paradójico que cuando estuvimos con él tenía pillado un ático de un super hotel y bueno, salado que dices que es y al día siguiente pues estuvimos oyendo y el kiosco debajo del estudio estaba en la portada del de, de Espino, una de estas, y dije, ¿sí es el de ayer, tío, o sea, ahí nos dimos cuenta que era una, una eminencia y luego ya hemos visto, pues, que fue justo el monto del boom, ¿no? Ahí, sí. Me imagino que eh, ya, ya vamos ya casi en las últimas preguntas, lo que toca, y tendréis ganas, de presentarlo en directo, ahí se va a presentar, eh, que os has oído en alguna otra entrevista, el problema de, a ver cómo hacemos para tocar sí, este disco. Estamos la... ahí atrás dándole atasando el problema, le damos patada al balón, pero llega un momento en que vamos a tener de, esa, la, de la de alfombra, sí. echando todo. <risa> bueno, bendito problema por otra parte, ¿no? Pero sí es verdad que, joder. Bueno, hay varias formas de plantear, ¿no? Ya de por sí ya hemos tenido bastante problema con el setlist porque son muchas canciones y te apetece a veces tirar más de un palo o de otro, no sé qué, y ahora tenemos 20 temas que que nos, que creemos ciegamente y nos gustan un montón y siempre hemos sido muy de defenderlo. El último disco, ¿no? Entonces aquí nos apetecería tocar las 20 canciones. Pero eso significa... Tampoco nos gustan los conciertos de 3 horas. Porque no... No es plan de, de agobiar a la gente, ¿no? Tampoco. Entonces, no sé. Pues a ver. Habrá que, habrá que elegir. En cualquier caso, lo que sí tenéis es una agenda bastante apretada, ¿no? En cuanto empecéis, ¿no? De hecho, en Donostia, cuatro conciertos son. Sí. Sí, hemos presentado lo que es la gira hasta... Hasta verano, digamos. Y eso hay unos... Bueno, son... Salas, ¿no? Hacemos Euskal Herria, luego tenemos en el Estado, pues, hacemos Madrid, Barcelona, Valencia, Andalucía, etc., etc., y luego hay una gira europea, bueno, vamos, pasamos por Francia, Alemania, y la gira europea todavía está, de hecho hoy hemos anunciado más fechas, pero habrá más, vamos. ¿Cómo lleváis el ritmo de las giras y todo esto? Bueno, a veces eh, mejor que otras. Yo soy padre, entonces eh, casi prefiero que mi compañera contestara esa pregunta. ¿no? <risa> pero bueno, eh, a veces es duro, pero bueno, eh, eh, está, está asumido también que cada no sé, si sí, cada trabajo tiene su, su lado bueno y su lado malo y, y bueno, eh, aparte de eso eh la gira en sí, las giras son duras, no No nos engañemos, no es todo como aquí en Euskal Herria, que está todo petado, las giras son muchos kilómetros, dormir poco y tocar a veces eh, delante de muy poca gente, pero eso está asumido. Y luego tenemos la suerte de que nos llevamos muy bien y que a nivel convivencia funcionamos, entonces eso hace que... Que todo sea más fácil. No obstante, eh, imagino que ya, como son varias veces las que habéis pasado por ciertos sitios, no ya hab habréis creado... un habrá sitios que igual menos gente, pero ya seréis una referencia, ¿no?, a nivel, en algunos lados, o no, o cuesta no, entrar. No, no es tan fácil. no Es jodido. La sí, verdad, eh. va mucho más lento que, que lo que... A priori, llevamos ya 10 más de una década. Si y no todo. funciona siempre esa ecuación, te no. voy a decir. A veces tienes la sensación de que, claro, hay que ser muy constante. Y en parte lo hemos sido, pero también... Eh no sé es complicado eh, así como ese punto camaleónico puede ser algo positivo eh, porque tienes tenemos público muy variado a la vez es muy difícil encasillarte y, y acertar con dónde encajas ¿no? en sitios donde controlas la escena entonces sí que hemos tenido a veces la sensación de, de no estar en, nuestra, en nuestro sitio no de tocar en la sala en la que te viene a ver alguien que te sigue en alemán y dice por qué por qué habéis venido a estas salas si y aquí aquí sabes entonces eso es muy difícil de controlar o dar con la persona que te pueda mover bien y, y que sea realmente eficaz lo que haces no Ajá. creo que hemos tocado muchas veces pero pues muchas veces todo suma pero ostera, a veces hemos estado como fuera de tiesto ¿no? Digamos. pero bueno, luego también sí. hemos estado en el Hellfest el año pasado, este año hemos estado en el Extreme fest son festivales ya importantes en Francia, ahora vamos, la gira que vamos a hacer creo que va a estar bastante bien ya hemos conocido a unos Bueno, los tíos que queremos que nos van a mover mejor de lo que nos hemos movido hace poco. Sí, en vamos Unidos, sumando. La gira también Vamos hecho... sumando solo que, no sé... Nos... Sí, a veces... A veces tu cabeza que... va muy rápido, ¿no? O tu cabeza tiene la... la, la toma de referencia lo que tenemos un poco aquí o más cercano, ¿no? A, a nivel de, de ritmos, te digo, ¿eh? Y claro, salir fuera es más difícil. Luego tenemos la, la bendita desgracia o la desgraciada suerte de, de contar siempre con, con gente de oscalería en todos los lados. Uh -huh. Hay veces que incluso hemos llegado, hemos llegado más gente nosotros que, que el grupo local, ¿no? Hostia. En Portland. Con, con vascos, te quiero decir. Entonces, sí, bueno, sí, sí. Entonces es un fenómeno curioso que agradecemos un montón, eh, pero a la, a la vez... Sin, sin, des, sin despreciar ni mucho menos a este público necesitamos también del público autóctono ¿no? porque al final uh -huh. la idea de, de si vas a Portland es que te vean los de ahí un poco ¿no? bueno pues Galder, eh, Orca ya os he exprimido bastante <risa> espero no haber cansado mucho y nada, un placer como siempre que hayáis estado aquí para elegir una canción en esta ocasión de, del CD 1 que no hemos escuchado casi. Vale, pues ponemos la 3, esa alegía que estaba dando bastante que hablar. En, en, <risa> qué, se, ¿en qué sentido estaba Bueno, es llama un poco la atención porque es claramente la canción más más dura o casi es una canción de trash, ¿no? Uh -huh. Ross Robinson decía que era una canción de trash tocada por un grupo que no sabe tocar trash. Se <risa> no. <risa> nos gusta y es bueno, la gente sabe que ha se que extraña se extraña un poco, ¿no? A estas alturas Bueno, sigamos haciendo temas así. Pues es cargasco y que todos vayan muy bien. Es cargasco. programa de hoy de Euskal Música con la música de Berri Charrak Y esa entrevista que realizaron nuestros compañeros de Pase de de Busquirratia El pasado 28 de noviembre a Calder y Gorkan Dos de los componentes de la banda de Lecumberri, Berri Charrak Vamos a terminar el programa de Euskal Música Hemos escuchado lo nuevo de vendeta Gatibu, Entre Rejas o Geitavímetro Cuadró y Cupelá Y, lo dicho, hemos escuchado la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Guskratia a Galder y Gorka de Berri Tserrak. Nos vamos a despedir con algo alegre. Está incluido dentro de lo que es el nuevo trabajo discográfico de Emon, es el tema Sure Sua. Con ellos nos vamos, será hasta dentro de 7 días, aquí, en el 100.8 de la FM, Berriozari Ratia, y a través de internet, neguskiplaza.net. ¡Agur! mire Zarrigaldetzen dit, non eskutatu zaren Pauzo batatzera, txamba hartzeko eta bila, bila gaitezen <tutututu> Egunak hogeita lau ordu ditu, baina zuetzaude Afaksina hau, itaz landi bezago inetari 20ako water avezu 숨arik la renasti atrakataitaita are Καιava pin ementero Isur, Isur, zua, Isur, tu rako. Tu bardata su here sur tu desa go. Todo ida mesu gura guraste, sincera ingaigaina ber nagua la torrene, ese no zen. Kiimes e pertzareneda, cantu has need agudo mushukatere, Zure su va se reconoce. Ba pa Pendun una sasu betango hace mi aguatera Su su su El Sar y Ratia en el 100.8 de FM.